A medida que se practique, la inhalación se va haciendo más honda y la exhalación muy corta y rápida. Los grandes maestros de la meditación llegan a volver la respiración pura inhalatoria. Entonces, ella queda en sus pensamientos. Imposible esto para los índices, pero real para los índices en tal estado del maestro participante, en el Kalfa o del MAHA Shamabi, viene la irrupción del vacío iluminador, de de ese gran vacío, donde nadie vive y donde solamente se escucha la palabra del padre que se interpreta. Esta práctica consigue la irrupción del vacío iluminador a condición de no pensar absolutamente nada no admitir en la mente ningún pensamiento ningún deseo ningún recuerdo la mente debe quedar completamente quieta por dentro por fuera y en el centro cualquier pensamiento por significante que sea es obvio para el samal Misma, la ciencia de la meditación combinada con la respiración produce efectos extraordinarios. Normalmente las gentes padecen de eso que se llama polipioridismo. Hombres y mujeres sufren de tal padecimiento. Mirenseño. ¿Sí? Lo que hoy cojula unos coros. La vibración pasa por el corvo plateado hasta el cuerpo. Y deviene el hogar. Con pérdida de energía creada. Esto dice. Porque la energía sexual fluye de forma centrifugada. Desde adentro hacia afuera. Cuando la energía sexual fluye desde afuera hacia adentro era centrípeta, las condiciones sexuales terminarán. Ese es un beneficio, pues, para la salud. Ahora bien, el Samadhi se produce durante, la, durante esta práctica de la Meditación, debido a que las energías creadoras fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la Conciencia y terminan por hacerla abandonar, al Ego y al Cuerpo. La Conciencia desembotellada de este de Ego, en ausencia de la ausencia del Ego, y fuera del Cuerpo, sí, inevitablemente penetra en el vacío iluminado, recibe el TAO. Si uno del Ego, del miedo, del tema otro, Podrá permanecer en el vacío iluminador, sin preocupación alguna, sentirá que su aspecto individual se va disolviendo, y se sentirán una piedra y una foto, una estrella lejana, viene la ave cantora de cualquier mundo o planeta.